Buscal Música de Riozar y Ratia, 100.8 FM. Saludos desde la sintonía de Berriozar y Rotia... Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM... Y a través de internet en www.eguskiplaza.net Jueves 22 de marzo del 2012... Y como cada jueves aquí estamos eh, prestos y dispuestos... Para compartir contigo todo lo relacionado a la música local... A la música que se realiza en Euskal Herria... Durante estas dos eh, próximas horas desde las 8 y media de la tarde... ...y hasta las diez y media de la noche. Si nos, en, si nos escuchas en redifusión... ...ya sabes que estamos contigo una hora antes... ...entre las siete y media y las nueve y media de la tarde... ...el sábado y el domingo. El programa de hoy, como viene siendo habitual... ...estos últimos eh, jueves eh, anteriores... ...viene cargadito. Y es que escucharemos la entrevista que nuestro compañero John realizó el pasado viernes en su espacio de las mañanas, en el espacio Berrión. Entrevista que realizó a uno de los componentes de la formación Marea, más concretamente a colibrí Hoy la volveremos a escuchar. También escucharemos algún que otro tema de ese nuevo trabajo discográfico y os daremos a conocer cómo se pueden conseguir las entradas La gente empadronada en Berriozar, ya sabéis, llamando al 012, pero la gente que nos escucha en Iruña o fuera de Nafarroa están desde hoy a la venta. Aparte de volver a escuchar la entrevista a Colibrín, tendremos las secciones habituales, agenda de conciertos y en la sección de noticias Hablaremos de los grupos Barricada, de la formación de Birrum Leonor Marichalar y de la formación de Cuajo de Iruña. Y aparte de eso, pues escucharemos, por ejemplo, lo nuevo de, de Club A, uno de los componentes de Escalariac. Escucharemos Atracción o escucharemos a Aencore. Y como no, también escucharemos lo nuevo de la formación de Bilbo Doctor Deseo y la canción de la fiesta del Colegio Público. Esa fiesta que se celebra cada año en La Taconera. Este año ya sabes que le toca al Colegio Público Mendialdea. Y el 20 de marzo se realizará en La Taconera. Y pues el, la formación... ...que ha compuesto la canción para este año... ...no es otra que Marea... ...la semana pasada os la presentábamos... ...y la semana pasada os decíamos... ...que cada jueves la escucharemos... ...pues hoy la volveremos a escuchar... ...el tema de Sortsen de este año 2012... ...el tema Así, Eta Así... ...todo esto y alguna que otra cosita más... ...durante estas próximas dos horas... ...aquí en la sintonía del 100.8 de la FM... Y a través de eguskiplaza.net Y vamos a comenzar el programa de hoy con riy lo vamos a hacer con una formación que regresa al panorama musical después ya después de 12 años de no editar ningún disco una formación que viene desde bilbo que nos sorprendió y tuvo sus 4 años dorados entre el 95 y el 99 donde editó dos discos que se dieron pues bastante bastante bien dieron una pasada de conciertos entre pues eh, vítores de la gente y eh, después de lo dicho 12 años regresan al panorama musical con su tercer trabajo Trabajo titulado 20 conmigo Un álbum lleno de temas muy pegadizos Como el que vas a poder escuchar Ahora mismito, vamos a escuchar El tema que abre el álbum, el tema titulado Bishamba Riggi y es por supuesto Riggi de esta forma, de esta Banda de Bilbo que regresa al panorama Musical con nuevo trabajo discográfico El álbum 20 conmigo con nueve temas Entre ellos, lo dicho Empezamos con Riggi, empezamos con Bishamba Riggi de los Que no falten corazón tú eres el cielo y eres bahía de amor tú eres para mí la nota de una canción tú eres lo que yo quiero luna es eso El esperado nuevo regreso para esta formación Para la banda que no falte Que regresa después de 12 años Al panorama musical Con nueve temas nuevos Dentro de ese nuevo trabajo Un discográfico titulado Más concretamente 20 conmigo Editado por el sello discográfico Vaga En formato Digipack Ahí están temas como Acércate a mí, aquí seguiré, volverte a ver, o lo que acabamos de escuchar, el tema que abre lo que es este nuevo trabajo discográfico, mi samba Reggae. Nos venimos hasta Iruña, porque en Iruña eh, se gestó lo que es el nuevo proyecto para Juancho Escalari, ya sabes, uno de los componentes de Escalariac, que después de de, pues, de disolverse la banda, Juancho Escalari ha sacado un nuevo proyecto titulado de Club A. Lo que vamos a escuchar está incluido dentro ya del segundo trabajo discográfico. Un nuevo trabajo discográfico que salió eh, más concretamente el pasado 24 de enero, cuando se empezó a gestar, y el álbum se hace llamar más concretamente Amor. Odio y ruido. En total 12 nuevos temas donde eh, pues eh, sigue el estilo ska eh, que no ha dejado pues eh, este señor de ese que pues dejó Escalaria. Que sigue con ese estilo musical y lo que vamos a escuchar es el tema que da título al álbum y además el sencillo presentación para este nuevo trabajo. El tema Amor, odio y ruido es el regreso de de Cluban. pues esto es así cada vez que algo estimas santancias tu vida combatiente del día y la noche preso de ti. Así si suena el tema que da título lo que es este segundo trabajo discográfico para la formación de Club Band. El tema Amor, Odio y Ruido. El tema que da título a este nuevo trabajo para esta formación para de Club Band. Donde ahí está, como no, el principal protagonista, Juancho Escalari, de este nuevo proyecto musical. En total, como te comentaba anteriormente, en 12 canciones, entre ellas... Borracho de la vida, entre ellas qué calor, como una piedra, o lo que estamos escuchando, mejor dicho, acabamos de escuchar el tema que da título a este nuevo trabajo discográfico titulado... Amor, Odio y Ruido Y nos vamos ahora con una banda Con Dickers que regresan con Nuevo álbum, el álbum titulado más Concretamente Casi Nunca Llueve Y que próximamente lo van a presentar En directo en eléctrico Porque ya en acústico lo presentaron En el car en la calle Comedias, lo presentarán más concretamente Eh, lo dicho en La sala El Bafle de Iruña y será Prontito, eh, prontito más concretamente Lo harán el viernes 20 de abril a partir de las 10 de la noche presentando estos eh, 12 nuevos temas dentro de lo dicho, este nuevo trabajo titulado Casi Nunca Llueve. Lo que vamos a escuchar es uno de los temas más marchosos del álbum. Nos vamos a ir hasta el corte número 10 para saborear el tema ¡Qué desastre! ¡Qué <risa> Con, con Caña vuelve la formación Dickers al panorama musical con este nuevo álbum Casi nunca llueve y con 12 nuevos temas editados por el sello discográfico Werner Music y grabados como no podía hacer de otra forma en los estudios que tiene Iker Piedra Fita en Artica en El Sótano. La banda Dickers formada por Iker Piedrafita a la guitarra y a las voces, por Sergio Izquierdo a la batería y por Ubaldo Puente a bajo Uno de los temas más cañeros del álbum, este que acabamos de escuchar, el décimo corte del álbum, ¡qué desastre! Temas como Casi Nunca Llueve, que es el tema que da título al álbum una última vez, eh, el tema Mil Bocas Sin Hombre. O este, qué desastre están incluidos en este nuevo álbum para esta banda, para Dickers, de reciente publicación. Ya estuvieron, lo dicho, en El carrer la calle Comedias, en acústico, el 26 de abril. Eh, luego te lo comentaré en la agenda de conciertos. El viernes 20, perdón, 20 de abril Estarán actuando en la sala El bafle de Iruña a partir De las 10 de la noche Y otra de las bandas que va a estar este sábado A partir de las 11 y media de la noche Pero no tocando, sino eh, Viendo cómo les ha salido el nuevo trabajo discográfico va a ser la banda de Iruña Tracción, salió el 13 de marzo El disco, este sábado Lo podremos escuchar, porque tendremos Preescucha en el bar que tiene eh, Pues eh, Nuestro compañero y amigo De Onda Melodía eh, Ya sabes de quién te habla, ¿no? Pues eso Estará el, el sábado En el bar eh, Presentando este nuevo álbum Lo podremos preescuchar Todas las canciones y la que escucharemos También será la que vamos a escuchar El tema rock and roll Tema presentación de este primer trabajo discográfico Para esta banda de Iruña Tracción Así, así de cañeros eh, suenan Esta banda, Tracción Recuerda, Tracción Lo que escuchas, Rock and Roll Sencillo adelanto de este nuevo trabajo, el disco gráfico Que este sábado, más concretamente En la Plaza Yamaguchi, en el bar Que tiene nuestro compañero Rudy Golosquieta De Onda Melodía En Roquefort rock, rock Bar Podremos escuchar Este tema y todo el disco Completo en una preescucha Que va a ser especial Recuérdalo este sábado a partir de las 11 y media de la noche en Roquefort Rock, Rock Bar. Seguimos con más historias, seguimos con más música. La sintonía del 100.8 de la FM aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 en Euskal Música. Ya sabes, tu programa de música local cada jueves de 8 y media a 10 y media de la noche compartiendo contigo todo lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria. Si nos escuchas el fin de semana, estamos contigo una horita menos una horita antes de 7 y media a 9 y media de la noche. Y nos vamos ahora con una banda, una banda que se hace llamar Encore, una formación que nace y crece en el barrio de Recalde de Bilbo en el 2009 y edita un EP de cuatro temas como con el título Múltiplo Comuneta Cochiquiena. En el 2010 aparecería el segundo EP, Y en el 2009, 2011 perdón llegaría el single Ser Garen Tres trabajos autoeditados Y después de autoeditarse, digamos así Estos tres trabajos regresan al panorama musical Ya con un primer larga duración Bien hecho, bien completo Y editados con el sello discográfico Vagaviga El álbum se hace llamar, más concretamente eh, Factore Comunac ellos son en corere en este primer trabajo discográfico en este primer larga duración te vas a poder te vas a poder encontrar nueve temas entre ellos lo que vamos a escuchar el tema que abre el álbum el tema titulado y charo arenén recuerda son en corere y recuerda este nombre porque seguramente que van a dar mucho mucho de qué hablar Atekarrok Martxon hogeita lau lehitzan Gobernors Zesatek Akatu kaotiko, Tximeleta Diei bul Rap gaua gazetxean Elkar jaio musikatik eraiki. Informazio gehiago atekarrok.brotspot.com elbidean Rock! No! GOLPEA LOS TEJADOS Cierro los ojos Me deslifo entre las nubes Y una noche sin fronteras Que limpia con estrellas El mapa de las miserias luna tantas veces solitaria que hoy anhelas más que nunca ser luna compartida a los sueños que entre miedo se perdieron aquellos que murieron poco después de nacer y soñar lo que al alba de pasar para poder espantar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 Sombra en cada esquina Hoy seremos tan valientes Ponte el traje de heroína Y vamos a matar dragones Que van tantas playas por bañarnos Es la resignación El peor de los pecados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 Así de tranquilito suena lo que es el regreso para esta formación, el regreso para la formación de Bilbo, Dr. Deseo, para Francis y para toda su gente. Al amanecer seguir soñando, así es como se llama este nuevo álbum. Un álbum en el cual te puedes encontrar 10 temas, entre ellos este, que es el que abre el álbum, el tema titulado «Hoy seremos tan valientes». Según comentó Francis en la rueda de prensa De presentación de este disco Es un álbum más tranquilo porque Tiene una particularidad Para poder eh, pues eh, Dar conciertos Aparte de en eh, Lugares, en pabellones En sitios En eh, digamos bares eh, Poderlo hacer también en teatros Como va a ser el principal Protagonista de este nuevo trabajo discográfico para esta formación para Doctor Deseo lo he dicho, 10 temas se incluyen en este nuevo trabajo discográfico para esta formación de Billboard, comentarte que el álbum fue grabado durante diciembre del 2011 y enero del 2012 en Gagua Estudios de Munguía y hay colaboraciones importantes como por ejemplo, se ha rodeado pues de un montón de gente, de Agus Pérez a la viola, de José González al saxo y al clarinete, de Perico Raez a las percusiones, de John Piri al contrabajo de Leire Maturana que como habéis podido comprobar hacía coros en este tema titulado eh, más concretamente Eh, hoy seremos tan valientes también hay colaboraciones, por ejemplo de María Martín o de John Asier Zubeldu y por supuesto comentarte que el eh, disco eh, sale en formato C de libro y junto a las letras de Francis hay textos expresamente eh, escritos por Bernardo Achaga, por Kirmen Uribe por Edorta Jiménez o por Ichiar Siga, entre otros lo dicho, un disco completito, un álbum eh, más tranquilito de lo normal porque como te comentaba anteriormente pues el Doctor Deseo lo ha querido así para transmitir emitir eh, pues eh, este disco también y para eh, realizarlo en teatros. Lo dicho, el disco titulado eh, Al amanecer seguir soñando, ya lo tienes en la calle, hoy hemos escuchado el tema que abre el álbum, titulado Hoy seremos tan valientes, pero la semana que viene, por supuesto, escucharemos algún que otro eh, tema m, incluido dentro de este, su nuevo trabajo y de Bilbo nos venimos hasta Berriozar, porque vamos a escuchar la entrevista que nuestro compañero John mantuvo la semana pasada, más concretamente el viernes pasado, a las 9 y media aproximadamente de la mañana en el espacio Berrión, en el espacio de entrevistas que tiene habitualmente nuestro compañero después de informarte de lo que ha dado de sí eh, Iruñerria y Berriozar en las últimas horas. Pero antes de escuchar la entrevista que realizó nuestro compañero John con colibrí lo que vamos a escuchar es varios temas de este su nuevo trabajo discográfico y aparte de ello te explico cómo te puedes conseguir las entradas si no eres eh, empadronado de Berriozar Eh, nos escuchas en Iruñerria o nos escuchas en el esto en el resto de Nafarroa o en el resto del estado a través de euskiplaza.net. Pero antes vamos a escuchar el tema que abre lo que es el álbum titulado En mi hambre mando yo. Escuchamos el tema Bienvenido al secadero. <música> La formación de Berriozar con este nuevo trabajo, En mi hambre mando yo, que ya está, pues eh, desde hace ya bastante tiempo En la tienda de discos y que ya ha sido disco de oro como no podía ser de otra forma El álbum En mi hambre mando yo, esto que escuchas, el tema que abre dicho álbum, bienvenido al secadero Te comento, si no eres vecino de Berriozar, si no estás empadronado en Berriozar Comentarte que las entradas han salido hoy, ¿eh? o sea que no las podías buscar en internet por ningún lado Porque han salido hoy jueves Te comento, si vives en Nafarroa, en Guipuzcoa, en Vizcaya, en Álava y en La Rioja Las puedes conseguir en las oficinas de la Caja Rural Por su parte en el resto de comunidades Las puedes conseguir en losmarea.com, en entradas.com o en el 902 22 24 24 Música Y comentarte que si eres suscriptor del diario de noticias, las puedes conseguir por 18 euros. Y si eres vecino de Berriozar y estás empadronado, y ya lo sabes, 15 euros eh, desde el pasado día 20 y hasta el 31 de marzo, llamando al 012. Eso sí, cuando las vayas a recoger, no te olvides que tienes que ir tú personalmente con tu DNI. Si has hecho, por ejemplo... Eh, tres, has eh, guardado Tres entradas para tres personas Pues tiene que ir cada persona Con su DNI a recogerlas Así que ya lo sabes Desde hoy Para el resto de Nafarroa Para el resto del estado En eh, la caja rural para Nafarroa Guipuzcoa, Vizcaya, Álava y La Rioja Y para el resto de comunidades En losmareas.com Y entradas.com eh, Recuerda el concierto 23 de junio a partir de las 9 de la noche en el campo de fútbol de Berriozar Bocanada y Marea, Marea y Bocanada Encima del escenario, en un pedazo de escenario que van a montar Que ya verás, ya verás Vamos a escuchar si te parece otro de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico. Nos vamos a ir más concretamente hasta el corte 7 del álbum. Nos vamos a quedar con el tema titulado Ángeles del Suelo. Y nos vamos ya después de ello con la entrevista que hizo nuestro compañero John el pasado viernes a eso de las 9 y media de la mañana con el guitarrista de la banda colibrí en el espacio que cada lunes, martes, miércoles, jueves y viernes dedicamos a las entrevistas después del repaso a la actualidad en Berrión. están poblando el navío que fabrica con la business eta lurra uno uno qué tal muy bien muy bien encantados de tenerte con nosotros y la verdad es que bueno es un es un lujo poder contar con, con, eh, contigo con alguien como como tú aquí en el magazine Berrión y que ya teníamos ganas todo hay que decir llevábamos tiempo verdad intentando atar esta esta entrevista lo intentamos antes de que os fuerais a América, a hacer las sí, Américas. Sí, sí, sí. Yo creo que fue culpa tuya, ¿no? Que tenías sí, sí. la agenda un poco apretada. Lo eso quedar. es, sí, no, ya sabemos que aquí en la, en la radio, pues, no no tenemos tiempo para todo el mundo. Ni tiempo ni calefacción, ¿eh? Efectivamente, bueno, eh, eso es una de las de las miserias que tiene que padecer la gente que viene a hacer una entrevista aquí, es que, bueno, no tenemos calefacción, o bueno, sí, tenemos un, un radiador que da muchísimo calor no, no, y que ahora estamos, lo tenemos apagado. Aquí estamos como las obras, con un bidón con leña, le hemos pegado fuego bueno, y luego aprovechamos y hacemos el almuerzo. ¿verdad? Eso es, luego ahí aprovechamos y, y comemos algo que, que también nos vendrá bien después de la entrevista. Bueno, pues eh, el motivo de la, de la entrevista, de haberte invitado hoy aquí, es eh, ese concierto que vais a ofrecer el día 23 de junio eh, aquí en, en Berriozar y supongo que Un poquito, al menos, será será especial, ¿no? Aparte, de los todos los conciertos supongo que serán bonitos, pero hacerlo al lado de casa, como decía el Cuchi el, el otro día en la rueda de prensa, cenar en casa y, y bajar a tocar, ¿no? Será especial para vosotros. Pues sí, más sobre todo cuando hace ya 10 años que no tocamos en Berriozar, ¿no? Uh -huh. Nosotros que somos un grupo que siempre llevamos por bandera a nuestro pueblo y lo defendemos en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, no sé, es como la vuelta a casa, ¿no? echándole un poco de humor, pues bueno, pues eso, dices, bueno, ceno en casa y me voy al concierto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es muy especial para nosotros, pues porque eh, Berriozar siempre nos ha acogido, tanto como personas como como grupo de rock and roll, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre nos hemos sentido muy agradecidos al pueblo, y es una manera también de devolver todo lo que nos ha dado estos años, ¿no? Aunque ya no ensayemos en Berriozar y tal, tenemos nuestro propio local y, y así, pero bueno, siempre hemos tenido un vínculo muy especial con Berriozar en uh -huh. nuestros inicios, con toda la gente de Berriozar y todas las bandas, Y al final tocar en casa es... Eh, va más allí, ¿no? Que un concierto, <risa> quiero decir. Al final para ti, bueno, pues tienes a tu familia, a tus amigos de siempre, ¿no? Que tienen oportunidad de verte en tu casa. Y va a ser un día especial y además lo vamos a intentar hacer especial, ¿no? Uh -huh. eh, en ese... Eh, perdón, en ese sentido eh, ya adelantasteis algo. Mm, parece que queréis hacer el concierto pues un poquito especial, llamando a colegas, a gente de... Quizá otros músicos Pero no, no sé si se puede adelantar nada O fue una ocurrencia del momento y todavía no tenéis nada preparado Bueno, para nosotros somos muy de improvisar ¿eh? Somos muy de improvisar Quiero decir que estas cosas seguramente el día de antes <risa> Las ataremos para hacerlas Pero sí, no que no No te pánico una duda De que va a ser un día muy especial no uh -huh. Va a ser muy especial pues Porque, porque sí, porque estamos en casa y, y al final, bueno Pues quieras que no Tienes que hacerlo bien, porque si no, luego tienes que aguantar todo el año a la gente del pueblo echándote sí. la bronca. Entonces, claro, porque... Va a, haber, va a haber mucha gente que, bueno, va a venir ese día... Pues, habrá que trae vaya, fuegos pero... artificiales como los Kiss, y habrá que trae cosas de esas, yo qué sé, eso, no sé. Ya se es. nos ocurrirá algo. Pues, sino, vosotros, además, que tanto tanto Cuchi como tú, que, que sois la representación Berrio Zartaglia de, de, de, de Marea, sí. eh, luego salís por aquí los fines de semana y ya sabéis no, que... No, no, no, fines de semana. Yo estoy todo el día en el pueblo. Eso o sea, es, al final... Pero, poteando, comprando el pan... ¿Te imagínate eh, no... que te equivocas en tres canciones. Pues te lo van a recordar toda la vida. O sea. <risa> <risa> Así que lo vamos a intentar hacer muy bien. Además, vamos a traer el escenario gigantesco que tenemos. Porque, bueno, tenemos... Dependiendo del recinto, tenemos varios formatos de escenario. Porque, lógicamente, bueno, pues... ...por medidas y dimensiones tienes que adaptarlo, ¿no? Uh -huh. Y, y, y nada, hemos dicho que en ...bueno, el campo de fútbol grande... ...pues venga, vamos a traer el gigantesco aquí... <risas> ...con pantallas de vídeo y lo que haga falta... Eso ...y si es... haga falta de fuegos artificiales, pues también... ...ya este... sacaremos una bengala eso, o algo... Eso te iba a comentar, cuando decías lo de los keys... ...ese gran montaje que, que anunciabais... Sí. Eh, ¿qué, ...¿qué es lo que qué es lo que va a tener? ¿El pantalla...? Bueno, pero... la verdad es que siempre cuidamos, ¿no? La estética de escenario y el escenario a mí me parece muy importante, ¿no? Porque, bueno, al final es un show más que un concierto, ¿no? Lo, lo tienes que ver como un conjunto de cosas. ¿no? Solo, no solo vendes tu música, sino que vendes un show completo, ¿no? Y te entra por los ojos y por los oídos, ¿no? Entonces, al final, eh, yo cuando soy público me gusta ir a un concierto y, y disfrutarlo en su magnitud, ¿no? Y siempre cuidamos esos detalles y siempre nos hemos currado unos escenarios muy guapos, muy, muy personalizados, ¿no? Con nuestras cosas y... Y nuestras luces y, y la verdad que, bueno, pues también el estatus del grupo Ha ido subiendo y nos hemos podido permitir El, el tener Más medios y mejores medios, ¿no? Y al final uh -huh. en, en esta gira, bueno, pues la verdad que Llevamos, <risa> llevamos un escenario Muy grande, la verdad que sí uh -huh. Y muy bonito, la verdad que yo creo que a la gente le va a gustar Bueno, la mitad del pueblo yo creo que ya nos ha visto <risa> También hay que decirlo Porque, bueno, la verdad que Que todas las semanas te llama alguno, oye, ¿dónde tocáis? Oye, que voy para allí, déjame tres entradas. Y luego, aparte de eso, aparte de toda la gente de Berriozar que, que os sigue todas sí. las todas las semanas, también eh, decís que en 10 años no habéis tocado en Berriozar oficialmente, ¿no? Oficialmente. ¿Algún, algún conciertillo así de estrangis ha habido, no? Sí, la, y además aquí al lado, a 10 metros, creo, eh, en la antigua Varga... Sí. Eh, ahí <ríe> la cueva de ladrones esa que teníamos ahí al lado pues en fiestas de Berriozar eh, sí los jueves que es el día del público ¿no? y aprovechamos como para hacer un conciertillo para los colegas ¿no? pero bueno, o sea que, bueno, que ya cosa... trascendió aquello y en vez de un concierto para los colegas era un, algo más ¿no? ya se corrió la voz y ya lo dio creo que llegamos a hacerlo como tres años seguidos si no recuerdo mal y luego al final era un poco para ajuste había más gente fuera que dentro y bueno al final tuvimos Nos habría encantado seguir con la tradición porque la verdad que era como un día muy especial, ¿no? Mm. Entonces pues tocaba salir para los colegas. Pero Pero bueno, ya hicimos tres años un poco el gamberro ahí. Eso es, sí. Al final ese, la cosa se fue haciendo demasiado grande, ¿no? Como para no, al clase. final es que es un poco eso, ¿no? Al final se corre la voz y ya cuando es algo tradición, pues ya se venía gente... De, bueno, la última vez creo que había gente de Barcelona. Había de, Pero ¿qué haces aquí? Mira, no, es que mi primo tiene un amigo que es de Berriozar que sabe que tocáis. ¿No? Y al final, bueno... Ojo, pues igual fuera. venirse de Barcelona para quedarse fuera. ¿no? Si no, sí, sí, además eso, o sea... Además eso... Entonces, en fin. bueno, nos habría encantado seguir, pero bueno, también la Varga cambió de sitio y todo. Uh -huh. Y bueno, ya ha llegado el momento de hacerlo, hacerlo oficial, bien. ¿no? Hacerlo oficial, hacer un concierto... Además, llevamos mucho tiempo, ¿no?, tanto por parte de Sabilasa como alcalde del pueblo y por nuestra parte, no sé, pues buscar el momento adecuado. Es un poco complicado porque uh -huh. también nosotros ya nos hemos metido una dinámica de... De, con, de disco gira no claro. entonces claro cuando estamos parados no hacemos absolutamente nada pero nada de nada ¿no? mm -hmm. pues, bueno guardamos esos tiempos no mm -hmm. por motivos buenos sí, muy por... variados ¿no? pero bueno eh, la cosa es que bueno da la coincidencia no este año que estamos de gira que Bueno, que estaba sigue que sabía alcalde y seguía con las mismas ganas, colibri, que había que tocaba colurir. Y nosotros, joder, pues no podíamos decir que no, la verdad que es que es, en bueno. ese en ese sentido hace poco además hablábamos del último pleno municipal que, que en el que se trataron los presupuestos y tal, pues había una partida que eh, sí. se aprobó para el concierto, ¿no? Sí. Y entonces ya se dijo, pues pues eso, que había habido un esfuerzo por parte de todos, ¿no? Por parte del ayuntamiento Eh, un esfuerzo monetario Pero me imagino que también A la hora que vosotros también Habríais dejado vuestros pelos en la gatera A la hora de negociar para poder hacerlo en Berriozar Quiero decir que, que hubo ahí sí, Voluntad eh, por las dos partes Pero ¿no? bueno, al final aquí lo que tiene que trascender Es que, que se hacen las cosas con ganas ¿no? mm. Que es nuestro lema principal no Nosotros hacemos las cosas con ganas mm. Entonces nuestras ganas eran principalmente Tocar en Berriozar, sí que teníamos más ofertas Lógicamente habrá Bueno, podemos decir que, que somos un poco la banda, no después de este disco, que todo está tanto un poco en crisis, más el, el negocio musical. Bueno, pues somos la banda un poco de renombre ahora mismo, no parece que está de moda marea y tal, y ha llamado mucha gente ¿no? para que toquemos. Hmm. Pero bueno, nosotros tenemos en mente Berriozar, sí. el, el ayuntamiento por supuesto que ha hecho un esfuerzo, porque lógicamente es que Berriozar tiene una infraestructura muy limitada a la, a la hora de hacer un concierto. Entonces, también, el buscar un sitio y adaptarlo para un concierto supone un esfuerzo tanto mental, físico, como económico. Sí, y sí, al sí, final, bueno, el, el ayuntamiento ahí, la verdad que ha sido valiente y... Y ha apostado, ¿no? Que, que es de agradecer. Mm -hmm. eh, bueno, es el, el concierto se enmarca dentro de la gira, como bien has dicho, la de la presentación del disco en Mi Hambre Mando Yo. Sí. Eh, bueno, hace poco además estuvisteis en América, como hemos dicho, en, en Latinoamérica. Sí. Eh, bueno, es una gira que os está llevando a sitios distintos. ¿Qué tal está yendo la gira en esos sentidos? Pues la verdad que es inmejorable. La verdad que, vamos, ni en mis sueños había pensado yo que iba a ir así, ¿no? Más con la que está cayendo, ¿no? Eh, la verdad que es, es, es de agradecer que la gente se gaste 20 euros en, en vernos a nosotros ¿no? <ríe> y más cuando nos conocen al natural, ¿no? que perdemos bastante <ríe> pero sí que es cierto que, que está yendo genial no hemos colgado el cartel de no hay entradas pff, prácticamente en el 95% de los recintos tanto en España como fuera ¿no? uh -huh. y es una pasada estamos súper contentos. contentos porque al final ¿no? pues se ven recompensados tus esfuerzos ¿no? uh -huh. después de haber estado parado un tiempo y haber estado preparando un disco con ganas y la apuesta que hemos hecho por el disco, no pues la verdad que salga de esa manera tanto la gira como el disco no podemos estar más que contentos, la verdad que estamos uh -huh. felices, felices de verdad. Uh -huh. Y bueno y ahora todavía pues hemos hecho una gira de presentaciones como decías en España ¿no? donde hemos hecho creo que unos 17 conciertos. Uh -huh y fuera hemos hecho siete creo en, en Sudamérica uh -huh. y bueno y ha ido muy bien el balance ha sido más que positivo y ahora bueno pues ahora con ganas de retomar un poco la gira de el grueso de la gira que llevamos nosotros ¿no? lo que es toda la gira primavera-verano, uh -huh. que es donde realmente haces eh, la gira real ¿no? haces como una especie de presentaciones grandes donde tú presentas tu disco y luego ya es donde vas a hacer. ...donde haces todo el grueso de la gira... Okay, ...que nos llevará todo el 2012 me imagino... Uh -huh. ...porque además de la fecha de Berriozar... ...¿cuántas más tenéis cerradas más o menos? ...pues ahora cerradas hay hasta junio... ...no te puedo decir el número... Uh -huh. eh, ...porque se van metiendo poco a poco... ...en, en la web según, según se van cerrando... ...pero bueno, la verdad que tenemos... ...como para trabajar todo el año bien... ...la verdad que bueno, se van sacando... Al final no es cuestión de aturullar a todo el mundo y sacar de repente 30 fechas, sino pues sacamos como en, en plazo de tres meses, ¿no? Tres, cuatro meses y se van actualizando fechas y, y sitios. Uh -huh. Uh -huh. Eh, también, como hemos dicho, es una gira de presentación de un disco en cuanto sí. al setlist no sé eh, qué nos podemos esperar aquí en Berriozar, que toquéis muchas canciones del, del nuevo disco que toquéis clásicos, cuéntanos un poquito por dónde va a ir, o, todo, o no lo habéis pensado los Sí, <risa> no, no, además eh, es, en, en eso siempre somos muy eh, eh, tenemos una manera de hacer las cosas siempre muy fija ¿no? cuando nosotros, que salgamos de gira tiene un motivo, y el motivo que tiene es que tenemos un disco nuevo, ¿no? Entonces, estás presentando ese disco nuevo y bajo ese principio tocamos íntegramente el disco nuevo, ¿no? Para presentarlo. Claro, lógicamente ya llevamos unos cuantos años, tenemos unos cuantos discos, y no te puedes dejar el tintero nada, ¿no? Claro. Y al final confeccionamos un seldisk donde reúnes pues... Eh... Prácticamente, al final es que, caro son un montón de discos y vas sumando canciones a la lista y al final difícil, nos tiramos ¿no? como claro. dos horas y cuarto, dos horas y media de bolo. O sea, ya vamos con un palizón de miedo. Pero bueno, un setlist completo, casi 30 temas. No llegan a 30 temas, pero van a dar cerca. O sea, 16, 28, 29 temas. Al final te juntas con los 10, más caro tienes otros 5 discos en los cuales tienes que tocar... Que supongo Temas que cada, cada vez será ¿no? más, más difícil tener que hacer la selección, ¿no? Porque dices, tenemos que tocar, los nuevos tenemos que tocar, y luego eh, estas canciones que que la gente siempre pide, los clásicos de siempre estas también, entonces digamos Va, que... pero es fácil, ¿eh, John? Es muy fácil, porque al final se van cayendo las canciones por su propio peso. En directo, ¿eh? Me refiero. Hay canciones que hay canciones se pueden catalogar en dos tipos, ¿no? Hay canciones que pueden estar en un disco muy bien, que son canciones muy chulas, que tú las oyes en un disco y te la gozas. Pero luego en directo, pues, tampoco yeah. funcionan tanto, ¿no? Porque es otro tipo de tema, ¿no? La mm. gente en directo demanda, sobre todo en el rock and roll, ¿eh? Estoy hablando más de rock and roll. Eh, demanda un poco de energía. Mm. Y tú vas a un concierto y te quieres pasar bien. Y quieres vibrar. Y quieres sí. quieres que, que te emocionen, ¿no? Y al final hay hay temas que entran en esas características mejores que otros. Mm. Y al final tú vas tocando, como siempre tocamos, el disco entero de, del último que estamos presentando. Pues al final de esas canciones, de, de ese disco, al final se te van cayendo algunas, pero por... Pues, por, sabes Por selección natural. ¿cómo? Selección natural, exactamente. <risa> al, final. Sí, al final. Y al final, claro, ya tienes de cada disco tres, cuatro, cinco temas que sabes que son los que... Y aparte que son los que le gusta a la gente. Sí, sí. Siempre, porque... hombre, es imposible coincidir con todo el mundo. Porque mm. es que si tendríamos que tocar todas las canciones de todos los discos. Ya, claro. Pero es cierto eso que, que apuntas, de que tú en tu casa puedes escuchar una, una canción más de tipo más lenta, más balada, algo así, que te pueda gustar mucho, que pueda ser muy emocionante, pero que luego no se traslade bien al directo, ¿no? Que sí, hay... y luego también tienes que ver la dinámica del concierto que quieres dar, ¿no? El concierto, yo lo veo como una canción completa, ¿no? Entonces al final tienen que haber subidas, tienen que haber bajadas, tiene que haber tienen que pasar cosas en un sí. concierto, no puedes estar todo el rato arriba ni todo el rato abajo, ¿no? Ajá. Entonces al final tienes que hacer una dinámica de concierto en la cual vayas encajando los temas, las piezas un poquito, para que Bueno, vaya yendo como tú. De hecho, nos lleve, tomamos bastante tiempo para hacer eso. ¿eh? Aunque Así parezca ¿no? mentira, digas, bueno, pues ¿cuáles tocamos? Estas. Venga, ¿cómo las ponemos? No, no, no. Eso, eso, eso todo... Vamos, o sea, tiene un ritual eso. Mm -hmm. Sí, de ensayos, de pruebas, vas juntando canciones en bloques, por tempos, empalmes palmes, tal. O esta no funciona, cámbiala aquí, mueve esta, tal. Al final es un trabajo que tienes que hacer hasta que eh, diseñas un, un set list un poco a... a A un poco equilibrado que, también, equilibrado ¿no? Equilibrado y a lo que estás buscando un poco, ¿no? Para el concierto. Sí, sí. Me imagino que de todas formas en, en las redes sociales, con internet, ahora que todo el mundo opina sí. de todo y además lo, lo hace pues con, con energía, me imagino que también eh, os dirán, ¿no? Pues, bueno, ha visto Caula de no sé qué Buah. o no... Eso, Claro, o sea, si es que la relación con los con los fans entre comillas con los amigos y con siempre era pues pues en el círculo más cercano pero ahora todo el mundo os puede sí, decir que es lo sí, que sí, quieren sí. oír no Sí, es cierto sí es cierto la verdad que es bueno es la, una de las ventajas que tiene pues también tiene muchos inconvenientes ¿no? todo esto de, de las redes sociales ¿no? al final hay que usarlo para bien, ¿no? Y sí que es cierto que una de una de esas cosas es eso, ¿no? Que al final a tiempo real estás en comunicación con todo el mundo, ¿no? Claro. Puedes puedes saber, sondear o puedes hacerte una idea también un poco, ¿no? De Ay, se ha equivocado en esta canción que <risa> ha tocado una nota mal que siempre hay, siempre hay gente que se, que se fija ¿eh? que, que va claro, a hacer daño claro, siempre está que mete el dedito ahí que ya lo sé, te crees, que no me he yo o qué <risa> bueno, de todas formas el, en, en líneas generales digamos que el, que el disco en sí, no ya la, la gira que me imagino que también, pero el, el disco está teniendo muy buena acogida Antes, fuera de micrófonos, comentábamos que, que ha sido disco de oro y, jo, en, en los tiempos que corren, en, en, con la que está cayendo, en, es un logro que no está al alcance de cualquiera, ¿no? Pues sí, la verdad que, que es una pasada, es una pasada. Es una pasada que un grupo de rock and roll como nosotros de barrio eh, llegue un poco a, a esta situación, ¿no?, a la hora de ventas de discos. Yo, bueno, yo lo veo como que ha sido un poco de aire fresco también para mm. la gente, ¿no? está Es que ya estamos hasta la polla un poco también de que nos digan que tenemos que oír, que tenemos que comer, que tenemos que hacer, ¿no? Ya es eh, nos hemos metido en una dinámica de vida que, que, que ya al final dan ganas de, de, de romperlo todo, ¿no? Y al final, bueno, cuando sale un grupo de rock, que siempre hemos sido como los malos de la película, los macarras, tal, mm. no sé qué... Pues la gente, tío, es de agradecer, ¿no? Que, que todavía hay gente que piensa por sí misma, ¿no? Y dice, no, no voy a oír lo que me pones tú, tío. No voy a... Y yo quiero oír esto. Y al final, yo no lo veo como un triunfo de marea, sino lo veo como un triunfo del rock and roll en sí, ¿no? Mm. Eh, en unos tiempos tan de tanta incertidumbre donde... Bueno, como has dicho, la que está cayendo, ¿no? Que la gente se decante por el rock and roll, eso quiere decir que... Que bueno, que por lo menos hay esperanza, ¿no? Que, uh -huh. Vamos, que estamos ahí luchando que, y decir a la gente que se puede, ¿no? Sobre todo a los chavales que empiezan, que se puede, ¿no? Que no hace falta estar en, en Operación Triunfo uh -huh. ni hace falta bajarse los pantalones delante de nadie para vivir dignamente o por lo menos pasar por aquí dignamente, ¿no? Uh -huh. Sí, en claro. la música y, y bueno, creo que somos fiel reflejo y la gente además se refleja mucho en nosotros en ese sentido, ¿no? Grupos que empiezan y tal, no claro. lo suelen comentar, ¿no? Mm. Una la forma de hacer las cosas, de, ¿no? Y al final bueno, el título del disco además es muy representativo también, ¿no? Sí, que sí, y viene sí. a decir un poco eso, ¿no? Todo lo que te estoy contando, ¿no? Que al final en tu hambre mandas tú. ¿no? y que tienes que ser digno y hacer las cosas sí, sí. con cabeza y con principios ¿no? que es muy importante Y vosotros siguiendo esos principios pues eh, habéis conseguido eh, muchos éxitos que además hace unos meses recuerdo haber visto en, en internet eh, el, el nombre de, de Marea pues como entre las listas de los, de los más vendidos junto a grupos como La Oreja de Van Gogh O, o Amaral y, sí. y, y la diferencia eh, que había entre eh, entre Marea y, y esos otros grupos es que vosotros no, contraí, no contáis ni con el favor de las radiofórmulas, ni con prácticamente la promoción vuestra es eh, la de la propia gente, ¿no? El boca, el boca a boca el, el que también bueno, pues las redes sociales, la gente que, que va escuchando, va buscando rock, ¿no? Y, y eso todavía lo hace más meritorio, ¿no? No, no, no habéis tenido ninguna ayuda en el camino No, ni las hemos querido, ¿eh? Ni las hemos querido. La verdad que, bueno, hemos decidido eh, respetarnos a nosotros mismos lo primero, ¿no? Y hasta la fecha lo estamos consiguiendo. Yo se lo digo a todo a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo, sobre todo a los chavales que empiezan, bandas que empiezan y tal. Que se respeten a ellos mismos y que se cuando se acuesten todos los días tengan la conciencia tranquila. O sea, al final no deja de ser un juego todo, ¿no? O sea, quiero decir, tú estás aquí porque te gustan las cosas y tiene que ser así, o sea, no te tienes que vender a nada ni a nadie, ¿no? Si crees que no está bien, no lo hagas, o sea... Y al final, bueno, pues sí, la verdad es que no se ha salido bien, como no nos podía haber salido bien, o sea, pero... Pero aunque no habría salido bien, eh, para mí habría sido positivo igual, porque lo habría estado haciendo igual. Si no viviría de ello, seguiría tocando, o sea... si al final es un poco con lo que tienes que quedar, ¿no? El, el, el no dejarte manejar, es más, y, y rehuirlo, ¿no? Porque, bueno, lógicamente... Cuando sube el grupo de estatus, claro que te demandan, no te van a demandar, por supuesto que te demandan y te llaman y vente aquí, vente allí, pues no, vamos, tío, o sea, cuando estábamos abajo y éramos los macarrillas y tal y cual, o sea, no sabías ni cómo nos llamábamos, ni dónde vivíamos, y cosas que te puedo contar, anécdotas de ir y podrías alucinar. Y ahora resulta ¿Hay, hay, que si sí quieres alguna, que vaya... ¿Hay alguna que que, se, que que podamos decir en horario infantil o...? Bueno, eh, <risa> recuerdo una en 40 principales cuando empezábamos. Bueno, pues al principio dices, bueno, pues vamos, tal. En 40 principales y así. No sé si... Estos chavales de, de Zaragoza, tal, no, así no. Que, que... no, que no, que somos de Berriozar. Estos chavales de Zaragoza, que es muy majos, que, que somos de Berriozar. Bueno, a la tercera vez que dijo que éramos de Zaragoza, nos levantamos y no fuimos. Ah, os fuisteis. Claro, y ya no hemos vuelto nunca más, jamás hemos vuelto. O sea, es que al final, no, no tienen respeto, tío, y nos gusta además. Una cosa que seguimos todavía haciendo y espero que sea para siempre es el ir a los sitios y, y estar con la gente, ¿no? cuando estamos de promoción Bueno, sí que a veces vas a un, a un sitio donde te van pasando periodistas porque lógicamente tienes tienes que hacer en dos días un montón de entrevistas, ¿no? Sobre todo, pues, yo que sé, agencias y cosas de esas, pero luego las radios y todo eso, nos pateamos todo, nos vamos de radio a radio, estamos con la gente y tal, sí. que al final es la forma de hacer las cosas, ¿no? No, no perder ese vínculo, ¿no? Y saber de dónde ha salido y, y saber que la gente que te oye eh, eh, está ahí, ¿no? Sí. ¿no? No está en, en, en las radiofórmulas, no, no está ahí, está en otro lado, ¿no? Eh, en ese sentido me parece que tenéis muy presente de, No solo de dónde sois eh, En cuanto a digo, no, no, no solo en cuanto a vuestro pueblo Berriozar, sino que también vuestros orígenes eh, Pues como, como Clase obrera, como humildes no Quiero decir, a eso sí. so me refería eh, recuerdas ¿Cómo recuerdas Aquellos comienzos Yo qué sé, años años 90, 98, 97, así cuando cuando empezó a formar 98, creo que Empezamos en el 97. 97. En el 97. Pues, pues cuando sí. empezasteis más o menos que bueno, que, que empezastis con otro nombre, como como la patera, ¿no? Sí, eh, re, cómo cómo recuerdas aquellos años de ensayar en la bajera, de bueno, así con con 19, 20 años, no sé, cómo qué recuerdos guardas aquí. Pues la era que muy felices, ¿no? Yo creo que todo lo que tengo se lo tengo que dar se lo tengo que agradecer a rock and roll no primero porque he disfrutado con como, como, como nada en la vida ¿no? y al final he estado rodeado de amigos haciendo lo que me gusta y por lo que me gusta ¿no? y al final no tengo más que buenos recuerdos ¿no? anécdotas mil y una esa mil y una anécdotas de aquí, de allí, de los viajes de cuando empezabas Todo empuje nada de cerebro, ¿no? Como mm. suele decir el ojo <ríe> Todo empuje nada de cerebro y pa'lante, y pa'lante, y pa'lante. Sí. Y al final, pues mira, pues se ha traducido en, en, en que bueno. hemos hecho una carrera musical en la que... ¿Quién os lo iba a decir, eh? En sí, de... no, tío, de verdad que si Ahora, vamos, o sea, me dicen cuando empecé yo con con 18 años a tocar... Además, yo empecé tarde, yo soy de los tardíos. Empecé sí. con 18 años a tocar la guitarra que ahora me iba a plantar. Eh, en esta situación, ¿no? personal, viviendo de la música del rock and roll. Y tal, esto está chalado. Eso es lo primero que te habría dicho, que está echado. Yo recuerdo que la semana pasada en la en la rueda de prensa que disteis aquí en el en el le pregunté esto mismo a a en uno de esos numerosos momentos que salió a fumar y le dije algo así, ¿no? A ver si a ver si se acordaba pues como de cuando ensayabais en la bajera y tal y dijo, "Sí, pero mucho trabajo. Yo yo ahora no sería capaz más que nada por el desgaste físico." Dijo palabras textuales, dijo, "Yo ahora estoy una mierda, ya no sería capaz de, de, de vivir de nuevo nah, esos esos Pero eso momentos, es lo que pasa ¿no? que es que eh, teníamos cuando bueno, empezamos con yo empecé con 18, pero con Marea montamos, íbamos 14 cuando yo tenía unos 22 y cuchillos ah. somos de la quinta, teníamos 22 años. Entonces, al final eh, no es tu fuerza física y mental, sino es también tu situación personal, ¿no? Con 22 años es que no tiene, o sea, eh, toda tu vida va enfocada para eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Ahora con, con 36 que tengo, no. O sea, que, me refiero a que tienes cargas familiares, tienes muchas cosas de las que eh, dependes y que tienes que hacer y que tienes que prestar tiempo y, y, uh -huh. y atención. Uh -huh. Entonces, entonces no. Entonces era todo para eso. Todo el día desde que te levantabas, estamos la mitad en el paro, ¿sabes? Oye, que vamos a Almería un miércoles a tocar. Pues nos cogemos la furgoneta y nos vamos a Almería. Oye, que no tenemos pa' furgoneta. Pues vendo mi coche y compro una furgoneta. Uh -huh. ¿Sabes? Al final... Eh, tu situación personal es distinta por eso tu implicación también es distinta no mm. por las fuerzas, yo creo que tenemos fuerzas para eso y para más mm. la verdad que sí, lo pienso porque porque aunque eh, todo, yo, todo se haya acomodado un poco más a la hora de infraestructura y de todo no al final, bueno, y ahora no te lo haces eso, todo claro, tú no, no. tienes sí. gente que te hace cosas y tal pero al final el esfuerzo es igual o mayor mm. o sea el, el esfuerzo que tienes que hacer tanto físico como mental mm. no de... Pues al final... No, y la pero... exigencia también es mayor, me imagino, de, de, de, por parte de la gente y así, que cuanto más grande eres, pues más gente te ve, mayor exigencia y así. Bueno, pero nosotros siempre hemos considerado que trabajar es levantarte a las 5 de la mañana e irte a la obra. Ah. O sea, esto yo no, know, por, por, por mucho esfuerzo físico que me, o mental que me... Eh, que, no tiene ni comparación, o sea, es que no lo comparo, yo lo hago porque me gusta, ¿sabes? Mm. Y siempre eso está ahí delante mía ¿no? Pues esto me gusta y es lo que, lógicamente, cada, cada negocio tiene sus pros y sus contras y tienes que aguantar, ¿no? Y, y, y eso es normal. Oye, antes de terminar la entrevista porque se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar pasar la oportunidad, ya que estamos en Berriozari y Riatia eh, eh, hablar de la, de la fiesta de sortzen sí. que este año organiza el Colegio Mendialdea y para la que habéis eh, hecho la canción, con letra sí. de pello u arte, pero la música es vuestra sí. eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de pues tanto de, de la canción de que sea la letra sea en euskera y sea de un De un autor que, que no es... Bueno, y no es bueno, no la primera vez que lo hacemos, sí. ¿eh? Yeah. Teníamos antes más... Hicimos una... En un disco... en un disco Hicimos como... Una, no es una colaboración. Se hizo un disco con versos, uh -huh. ¿vale? Donde cada, eh, nos ponían a cada grupo un bercholari, sí. el cual elaboraba... Eh, además, aquello era más complicado porque... <ríe> fue curioso porque claro, los versos berchos eh, tienen eh, una estética muy personal, quiero sí. decir, ellos tienen una métrica y, y una entonación. Claro. Entonces, sabía que había que guardar la métrica, la entonación, tal, de no sé qué, y cada grupo hicimos con un verso en euskera mm. y ese fue nuestro debut, vuestra debut, nuestro debut de, en euskera, sí. uh -huh. y, y esta eh, vez supongo que ya más cómodos entonces. Sí. ¿Cómo? Con el euskera y tal, haciendo... Con esta nueva ah, experiencia, bueno. con más cómodos, digo. Pues hemos tenido que llevar logopera, ¿eh? Al estudio, ¿eh? Para cantar el euskera, eso tal lo tengo que decir. Pero bueno, la verdad que una experiencia muy bonita, ¿no? Sobre todo porque es para el, para el pueblo, para el barrio y para los chavales, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, cuando nos, nos pidieron a, a ver si nos podía interesar o a ver qué nos parecía, dijimos que sí a la primera, ¿no? Mm -hmm. pues es sí. una manera de colaborar con tu pueblo, ¿no? Y yo no sí. sé levantar una pared, pero pero tocar la guitarra sí, ¿no? Entonces al final es colaborar con lo que tú sabes hacer, ¿no? Que cualquiera lo haría. Y luego grabasteis el videoclip también con los críos, ¿no? ¿Qué tal, sí, pues... lo que pasa es que están yo creo que en fase final de montaje y de tal, porque, bueno, pues al final también es muy laborioso, ¿no? El tema del vídeo, querían sacar... Estuvimos haciendo unos playbacks con los chavales en, en el instituto, en el gimnasio, que la verdad es que fue muy divertido. Y ahora estaban haciendo montajes con... Bueno, pues ya sabéis, con los del vídeo, que están ahí con sus cosas, sus monstruos, y, ¿sabes? <risa> y estaban haciendo ahí el montaje final. Yo creo que estará... Sí, a finales caer, de este ¿no? mes debería de estar, porque la fiesta es el 20 de mayo y deberán de presentarlo y todo eso. ¿Estáis satisfechos con el resultado, con cómo ha quedado la canción? Sí, el... sobre todo porque le gusta a los chavales. Uh -huh. Porque mi hija, bueno, mi hija tiene ahora ya casi nueve años, dice que está en música y les ponen la canción y tal. Y digo, sí, sí. Y como... No sé, sea, a los chavales le gusta, ¿no? Sí, Entonces sí. al final... Eh, te sientes recompensado porque ha llegado al fin que tú querías, ¿no? Es una canción muy marea porque nosotros tenemos un, est un estilo y una estética muy determinada Pero siempre pues bueno, podía ser pero sí, de pero sí que hemos querido hacerlo para lo que es, ¿no? O sea, eh, respetar un poco el, el fin del tema, ¿no? Uh -huh, y creo que lo hemos eh, en cierta manera lo hemos conseguido, ¿no? Lo a la gente le gusta, a los chavales también Pello genial, la letra es súper guapa además uh -huh. Y encaja mucho, ¿no? Muy bien, pues eh, lamentablemente yo seguiría hablando contigo mucho más pero Oye, es que son... ya que he venido, tío, yo qué sé Vamos a aprovechar, ¿no? Hablamos de, de economía, de lo, lo que, que quieras. Tú quieras Estoy puesto al día De todas formas son ya las 10 de la mañana y ya tenemos que ir terminando, de dejar paso al resto de la programación de, de Berriozar y Riatia eh, Colibrí Díaz, ha sido un placer, de verdad tenerte con nosotros, muchísimas gracias mucha suerte, no solo en el concierto de, de Berriozar, sino, bueno en toda la gira, y oye Que sigáis además vendiendo muchos discos llenando eh, recintos, plazas de toros, campos de fútbol, lo que lo que haga falta y eso, hasta la próxima Gracias, ha sido un placer, de verdad Agur, Agur. Pues ahí está la entrevista que mantuvo nuestro compañero John el pasado viernes dentro de ese espacio de entrevistas que, que realiza lunes, martes, miércoles, jueves y viernes después del informativo Berrión de las 9 de la mañana. La entrevista realizada a uno de los componentes de la banda, más concretamente a Colibri, guitarrista de esta formación, guitarrista de la formación de Berriozar Marea. Recuerda, 23 de junio, 9 de la noche, campo de fútbol de Berriozar, Bocanada y Marea, Marea y Bocanada en concierto. Las entradas desde el pasado martes a través del 012 para la gente de Berriozar, para los empadronados en Berriozar y para el resto de la gente, ya sabes, que desde hoy está a la venta a través de Caja Rural, a través de losmarea.com y a través de entradas.com. Uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico y que seguramente al 100% Lo podremos saborear y disfrutar en ese concierto del 23 de junio Es este cuarto corte del álbum, el tema El Día, que llevan pianos Dentro de ese nuevo trabajo, en mi hambre, mando yo un disco de oro Para esta formación, para la formación de Berriozar Marea Y nosotros que continuamos compartiendo contigo todo lo que se refiere a la música local, a la música de Euskal Arría, para eso estamos aquí. Cada jueves entre las 8 y media y las 10 y media de la noche y si nos escuchas en redifusión una hora antes de 7 y media a 9 y media de la noche. Nos vamos, si te parece, a eh, darte a conocer la agenda de conciertos y las noticias más interesantes y más importantes que han sucedido esta semana. Gobernors, Zesatek, Akatu, Kaotiko, Chimeleta, DJ Bull, Rap Gaua, El Carla Meti Jaiu musikatik ereiki. Informatzeo gehiago atekarrock.blogspot.com elbidean! Berriosar irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial.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 Acercándonos a las 10 de la noche si nos escuchas hoy en directo 22 de marzo Acercándonos aproximadamente a las 9 de la noche si nos escuchas en redifusión el sábado y el domingo Nos vamos si te parece a darte a conocer la agenda de conciertos Los conciertos que se van a celebrar los próximos días aquí en Euskal Herria Y comenzamos con los conciertos del sábado, día 24 de marzo, donde en Durango, a partir de las 8 de la tarde y por 7 euros, podrás escuchar a Esian presentando su nuevo trabajo y a Gose, que también hará lo propio con su nuevo larga duración. Por su parte, aquí en Iruña, en el casco viejo, en el Inferno Taberna, estarán actuando a las 9 y media de la noche un grupo de blues rock que nos llegan desde Guipúzcoa, más concretamente la banda John Sucramas. Y un pedazo festival para este sábado en Leiza, el ateca rock ya te estamos eh, dando a conocer ese festival, con las cuñas que estamos Dándote a conocer en el eh, programa de hoy En el programa Euskal Música Y es que estarán Akatu, Caótico, Gobernors, Sesatec, Chimeleta y Dj Bull Las entradas anticipadas ya las puedes conseguir por 14 euros En la rico taberna de la calle El Carmen Y también por 6 euros puedes conseguir las chartelas para el autobús También, lo dicho, en la rico taberna de la calle El Carmen La salida de autobuses será a las 6 de la tarde Y eh, el regreso será a las 6 de de la madrugada el autobús saldrá del frontón López de Iturrama nos vamos hasta el viernes 30 de marzo donde la sala Totem de Atarrabia de Villabán a partir de las 10 de la noche estarán descargando sus nuevos trabajos rocaína y gatillazo la entrada anticipada ya la puedes conseguir por 12,50 euros y en taquilla el día del concierto en la misma sala por 15 euros El sábado 31 de marzo a partir de las 11 de la noche en la Sociedad de Tiebas estarán eh, actuando Leonor Marichala representando su segundo trabajo discográfico. La entrada será libre. Nos vemos ya hasta el Hasta el mes de abril, ya que el viernes día 20 estará en la sala El Bafle de Iruña, Dickers a las 10 de la noche y el sábado 21 de abril, un día más tarde, en la sala Totem de Atarrabia de Villaba, a partir de las 10 de la noche estará Gatibu. Comentarte que la entrada anticipada ya la puedes conseguir por 10,50 o en taquilla el día de concierto en la sala por 12 euros. Estos son pueblos conciertos para estos próximos días. Te recordamos los del sábado 24 de marzo en Durango. A partir de las 8 de la tarde con entrada de 7 euros, Esian y goce en el Inferno Taberna con entrada gratuita a las 9 y media. Rock Blues desde Gipuzkoa con la banda John Sugramas y Eleiza, ese pedazo festival, el Ateca Rock con Akatu, Caótico, Governors, Sesatec, Chimeleta y DJ Bull. Recordarte que las entradas anticipadas ya la puedes conseguir por 14 euros en la rico taberna de la calle del Carmen, como también las chartelas para el autobús por 6 euros. El autobús saldrá el eh, sábado 24 de marzo a las 6 de la tarde desde el Frontón López de eh, el barrio de Iturrama y el regreso serán desde Leiza después del concierto a partir de las 6 de la mañana. Dejamos atrás la agenda de conciertos y nos vamos con las noticias, ya que Barricada inauguró una calle en Answain el pasado sábado, pasadas las 12 del mediodía, Alfredo Boney e Ivin destaparon en Answain la lona que dejaba ver la placa Calle Grupo Barricada, Barricada cal, eh, Barricada tal de Calle An. La banda, después de abrir la lona, comentaban que esta calle es de todos los que han pasado por barricada y de todos vosotros. Tras el acto se dirigieron al escenario, donde una cantautora se marcó un tema sobre los barri y ya con Ander, nuevo guitarrista de la banda, tocaron ocho canciones. Rojo, Písale, Punto de Mira, Callejón Sin Salida, Por la Libertad, No Hay Tregua, El Trompo y Noche de Rock and Roll. Había mono de barricada y es que se hizo raro no ver a Enrique sobre el escenario, pero... Pues habrá que acostumbrarse y darle tiempo al tiempo pues eh, para eh, dejar atrás a Enrique Villarreal del Drogas y eh, dar paso a el nuevo guitarrista de la banda Under. Nos vamos con un grupo de Birrun, ya que está a la venta el nuevo disco de la honor Marichalar Grupo de Birrun. El título del nuevo trabajo se llamará y se llama, mejor dicho, Turboazada Punk Rock con letras absurdas e irónicas en el que colabora Aitor de Lendacarís Muertos. El disco se podrá comprar en los conciertos de grupo como el día de la presentación que será como te comentaba anteriormente el eh, día 31 de marzo sábado a las 11 de la noche en la Sociedad de Tiebas. Y eh, también se puede conseguir en la sociedad de Viewroom por 15 por 5 euros. Comentarte que las próximas semanas, esperemos que la semana que viene o dentro de dos semanas, los tengamos por aquí, por Berriozar y Ratia, esta banda de Viewroom, a Leonor Marichalar para presentarnos este su nuevo larga duración Turbo Azada. Hablamos nuevamente de barricada, ya que se puede reservar el nuevo trabajo discográfico de barricada en tipo.es y en las tiendas físicas que quedan de la cadena por el estado. Se puede reservar flechas cardinales que sale a la venta el 17 de abril en dos formatos, digipack y formato LP más CD, más la opción de conseguirlo firmado por la banda. Y nos vamos con la banda de iruña de Cuajo, ya que Satélites es el nuevo vídeo extraído de Tuerca de Vuelta, el último disco de los navarros de Cuajo. La canción habla sobre el control que ejerce esta sociedad, sobre los individuos para intentar justo que no exista la individualidad y originalidad genuina de cada ser humano, sino una masa uniforme y no pensante que simplemente ejecute las directrices marcadas desde los altos estamentos del poder económico mundial. La canción está basada en el libro de 1984 de George Oswell y en su posterior película dirigida por Michael Radford. El videoclip lo puedes encontrar ya en la página web de The Cuajo y a partir de este fin de semana en el blog de este programa en Pues hasta aquí la agenda de conciertos Hasta aquí las noticias eh, por el día de hoy ya sabes que la próxima semana Volvemos con más noticias Con más conciertos Y ahora seguimos compartiendo contigo Más música a través de 100.8 A través del programa Euskal Música Y a través de Euskiplaza.net Atecarroc Marcho no gaita lau leitza Gobernors Sesatec Akatu Kaotico Chimeleta Dj Bull Rap Gawa Gazetian. El Carla Metijaio musikatik eraiki. Informazio gehiago atekarrok.blogspot.com el Sonando el nuevo proyecto de NX Anteriormente Anorexia Con este su primer larga duración llamado igualmente Que el nombre del grupo NX Esto que escuchas El segundo corte del álbum es nice Ya estuvieron por aquí por Euskal Música Por berriozar y Ratia, uno de los componentes de la banda Más concretamente Estuvo Pedro, el guitarrista De la banda, un quinteto formado por Ichi a las voces Por Carlos a la guitarra También está... Kevin a las otras guitarras, por Pedro al y por eh, Pitu a la batería. Un quinteto que vuelven con nueva formación, digámoslo así, con colaboración de El Gringo Records. Y ahí estaban publicando este su primer larga duración con 10 temas, todos ellos en euskera, para esta nueva banda NX de Berriozar. Y de NX nos quedamos aquí, en Berriozar, porque nos volvemos a encontrar nuevamente a Marea, pero esta vez con un tema eh, que va a dar y que está dando de qué hablar porque es la canción del eh, la canción de la fiesta Sorchen de este año 2012 que se va a celebrar el 20 de mayo en la Taconera. Este año le toca al Colegio Mendialdea de Berriozar y por ello pues eh, la formación Marea ha decidido realizar la canción. El título de la canción se hace llamar así Eta Asi. Eh, Euskal Música, pues eh, va a estar eh, poniéndola durante todos los jueves hasta el día de la fiesta, que lo dicho, será el 20 de mayo en La Taconera. Y días antes o programas antes estaremos con alguno de los... Eh, de las gente, de las personas que se encargan De organizar este esta fiesta Para hablar con ellos, para que nos comenten Los grupos que van a actuar eh, Lo que vamos a podernos encontrar En la taconera Para disfrutar de ese día De las fiestas de los Colegios públicos en Euskera Lo dicho será el 20 de mayo Durante todo el día en la taconera Y así suena la canción De este año de Sorchen El tema así, así De la formación de Berrizar Marea Música Pues así suena la canción de Sorchen de este año en 2012, la canción para la fiesta del Colegio Público Neuskera, que este año ha pues, eh, tocado el turno a el Colegio Público Mendealdea de Berriozar. Lo dicho será el 20 de mayo y así es como suena la canción en la cual eh, comenzamos a, comenzábamos a disfrutar la semana pasada y la vamos a disfrutar durante cada jueves hasta mañana el jueves anterior del eh, ese pedazo fiesta del 20 de mayo en la Taconera. Seguimos compartiendo contigo más música y nos vamos ahora con Ken Zaspi, no con el último trabajo, el disco gráfico, sino con el, un, con un álbum anterior que salió a finales del 2007. El álbum llevaba por título Argueac Y en él, eh, pues te puedes encontrar 12 temas, entre ellos lo que vamos a escuchar. Nos vamos a ir hasta el quinto corte del álbum para escuchar el tema VR, de manos de ellos, de manos de Ken Saspi. Pues así suena uno de los temas extraídos de ese álbum del año 2007, más concretamente el álbum titulado Argyaki, en el cual pues ahí estaba Ken Saspi deleitándonos con 12 temas editados bajo el sello discográfico de Oyuka, como este que acabamos de escuchar el tema VR, ahí estaba la formación de Iñao Telorrieta, la voz de Igor eh, Artsanegui al bajo, de John Fresco a la batería, de Iñaki Zabaleta a los teclados y de Beñat Serna a la guitarra. Un álbum, lo dicho, del 2007, editado por el sello Yuka, con 12 grandes temas, todos ellos en euskera, como este que acabamos de escuchar, VR. Seguimos y nos volvemos a la actualidad, ya que nos vamos con el último trabajo para esta banda, para Sexismundo Toxicómano. Una banda que, bueno, que viene a dar caña al personal con ese su álbum titulado Que no cunda el pánico y con temas como el que vamos a escuchar ahora mismito, La Hora del Chacal. Y que si quieres sonar, pues eh, va a sonar Si es que no, va, no, no, no vamos a tener un programa perfecto siempre Si es que tenemos que meter la pata, ya sabes que sí eh. Buscan música, <ríe> se caracteriza Por meter una vez la pata en cada programa yo hoy lo hemos conseguido casi al final del programa Un aplauso, ¿no? Pues lo he dicho, que nos quedamos con ellos Nos quedamos con Segismundo, tóxico mano Y con este tema, la hora del chacal <risa> Un tema pegadizo de los buenos, buenos, buenos que te puedes encontrar dentro de este nuevo larga duración para esta banda, para Segismundo Toxicómano. Dentro de ese es su álbum que no cunda el pánico, temas como ¿Quién vigila el que vigila? La ciudad del fango, Celdas o lo que escuchamos, La hora del chacal. Un álbum grabado aquí cerquita más, eh, concretamente en los estudios Sonido 21 que tiene Javi Juan San Martín en Esparza de Galar y ahí estaba... Lo dicho, este tema, la hora del chacal De manos de esta banda, de manos de Xegismundo Texicómano De Gabi y Javi a la guitarra y a los coros De Arnaiz a la batería y a los coros Y de Plasi al bajo y a la voz Ateca Rock Marcho no gaita lau leitza Gobernors Sesatec Akatu Kaotiko Chimeleta DJ Bull Rap El Karllan eti jaio musikatik eraiki. Informazio gehiago ateKro.brospot.com helbidean! ¡No! nada que prácticamente te vamos a decir adiós y lo vamos a hacer con esta banda de iruña con esta formación que le da el ska de ahí el nombre es katu isana isanen así es como se llama este nuevo trabajo discográfico para esta buena banda de iruña con temas como este que estamos escuchando bajo hasta Hoy hemos tenido mucha mucha mucha mucha música y una entrevista especial. Hemos escuchado a que no falte a De Cluba, a Dickers, a Traction, a Encore y a Doctor Deseo. Hemos escuchado la entrevista que nuestro compañero John dio el pasado realizó, mejor dicho, el pasado viernes a Colibrí, guitarrista de la banda Marea y que pues eh, la hicieron en directo el pasado viernes después del berrión, ya sabes, en las entrevistas que hace nuestro compañero Jon. También nos hemos dado la agenda de conciertos y las noticias. Atentos este sábado en Leiza, pedazo festival, el ATK con Akatu Caótico, Gobernors, Césate, Chimeleta y DJ Bull. Las entradas ya las tienes anticipadas por 14 euros en la Rico Taberna de la calle del Carmen y las chartelas para el autobús también a 6 euros en la Rico Taberna del Carmen. El autobús sale a 6 de la tarde desde el frontón López de Iturrama y vuelve de Leiza a las 6 de la mañana. Y también hemos escuchado a la formación de Berriozara NX, la canción de Sorchen para este año 2012 de Marea aken Asi, a Ken Sasby, mundo Segismundo Toxicómano y a esta banda de Iruña, Escatu. Y con la música de Skatu te voy a decir adiós, gracias es Esquerricas con un jueves más por estar con nosotros a través del 100.8, a través de Berriozar y Ratia y por supuesto a través de Eguskiplaza.net Volvemos el próximo jueves de 8 y media a 10 y media de la noche y si nos escuchas el fin de semana, de 7 y media a 9 y media de la noche Te quedas ahora con John y el repaso a las noticias del día en Euskera. Si nos escuchas en directo hoy jueves y si no, te quedas con ese pedazo de programa. Iracho Arén, Chocoa, que se emite los miércoles en directo entre las eh, seis y media y las siete y media de la tarde. Aquí en Berriozario y Ratia, En el 100.8 de la FM Lo dicho, nos escuchamos el próximo jueves Nos quedamos con Escatu Y nos quedamos con el tema Nicasio Hasta la semana que viene Lo dicho, como digo siempre Agur et ondo pasa Y eso sí, a escuchar y a disfrutar De los conciertos en Euskal Herria. Ja hostarara Laney, I